Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta con Rosmar y Alonso Saludos, son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida a este programa de La Glorieta de hoy viernes 17 de septiembre Terminamos una semana pasada por agua en la que el alcalde ha iniciado esa ronda de contactos con los portavoces de la oposición para intentar suavizar las relaciones institucionales, sobre todo con el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. Ayer se reunieron de cara a afrontar el debate de los presupuestos municipales para 2022 que contemplan importantes inversiones y una congelación de los impuestos, mientras que la oposición vuelve a reclamar esa bajada de los impuestos. También ayer tuvimos a la ministra Teresa Rivera en Alicante y allí explicó a los regantes que no se ha recortado el trasvase Cajo Segura, que lo que se ha hecho dijo al cambiar las reglas de explotación es apostar por una gestión sostenible. Y sobre el trasvase Júcar Vinalopó al menos anunció 90 millones de euros para un parque fotovoltaico que garantice la elevación de los envíos de agua. Mientras tanto, en Elche se ha creado, ya lo han escuchado ustedes, en el programa Elche, buen día de Antonio Bazán, una plataforma de Alerta que aglutina a más de un centenar de asociaciones y entidades del Camp de Elche, con el único objetivo de frenar los robos en las pedanías. Su portavoz, Vicente Bordonado, nuestro hombre del tiempo, estará hoy aquí, en este programa, a las 10, para explicarnos... ...esa plataforma que pretende la unidad de todos los vecinos del ámbito rural... ...para ayudar a las fuerzas de seguridad del Estado... ...en su labor de perseguir los delitos... ...y combatirlos en el campo. También hoy en el programa La Glorieta en unos minutos... ...hablaremos con Sergio Cortés sobre la representación teatral... ...que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Torrellano... ...con el fin de rememorar por primera vez... ...una parte de la historia de esta pedanía... ...por ser viernes... ...retomamos nuestro rincón también de la cultura... ...con Antonio Bazán, hoy aquí... ...sobre las nueve y media, cuando se cumplen 53 años... ...de la muerte del poeta peregrino León Felipe... ...hablaremos sobre su vida, que fue intensa... ...al igual que su obra... ...ahora comenzamos con la música que hemos seleccionado... ...aquí en el 101.4 de Teleelche... Radio Marca, para los primeros minutos de este programa... ...del viernes 17 de septiembre y vamos a encender con muchísimo ritmo caribeño el farolito de Juan Luis Guerra vamos a escucharlo Ve un farolito en tu cintura cuando tú lo mueves, tiembla la luna, cuando tú lo mueves, tiembla la luna, ve un farolito en tu cadera, ve un parolito, mamita, en tu cadera, cuando tú lo mueves, trágame tierra, cuando tú lo mueves, trágame tierra, ve un farolito en tu cintura, veo un parolito, ombligo en luna, veo un parolito en las estrellas. Een parolito, tragame tienre. Aprieta! Je le le le, je je le je le le, je le le, je le Tas conmigo, no mi me lleva perdido. Ese farolito me lleva perdido. Manda no pronta negra que no tengo abrigo. Manda no pronta negra que no tengo abrigo. Mi farolito me en chore. Farolito, amplio luna, en las estrellas. De mi farolito trágame tierra. Hey. a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 Estamos en José María Book 16... ...junto al corazón de Jesús... ...también en Facebook, Instagram... ...y en ofielche.es La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... Pasan 7 minutos de las 9 de la mañana... ...y seguimos con más música... ...en esta ocasión con Los Hombres G... ...un grupo que está a punto de celebrar... ...sus 40 años de carrera... ...se dice pronto, acaban de lanzar Antes de Ti... ...se trata de un adelanto... ...de lo que será su nuevo álbum... ...que saldrá este mismo año... Yo sé no haban duro por mí ni siquiera intentaba volver a sombra Maar aquello wat ik je wou, Get Nada existiera antes de ti, cuando ya nadie daba duro por mí. No recuerdo quién era antes de ti. Pues así suena lo nuevo de Hombres G ¿eh? y vamos con más estrenos musicales. El artista asturiano Melendi ha lanzado este verano nueva canción junto a los hermanos Montaner, Mau y Ricky. La boca junta. Vamos a escuchar cómo suena. Bailar bajo la luna es eh. Coser dos corazones, en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones, quedarse como un mono de esos de los documentales, apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales, y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante. Ik wil hacerte lo lento, Ik wil quiero amarte, dame Ik wil y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia Ik wil no te asustas, Ik wil bendito cuerpo a Ik wil mí me surge la gran je ¿cómo me vas a je leren als je me niet meer wil, dan ga ik naar huis. lo cambiaste todo yo ik naar huis. Als je a ik me niet wil, ik niet ik me niet no sé qué me pasa. Ahora que te tengo, solo compro flores, te Ik canciones, no sé qué me pasa. gebeurt. contando weet niet de er met y con Ik beso recorriendo tu cuerpazo, paso a paso pa' que no dure, paso met paso pa' que no dure. Dame tu mano y bailemos un bolero. Llevarte al cielo, procura de eternidad, que la distancia no nos ata. Y así tú no ves sol, y añe te bendito cuerpo a cuerpo. A mí me surge la gran pregunta, ¿cómo me vas a decir te quiero? Si eternemos la boca ota. Si atenemos con la boca ota. Si atenemos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 llevarte zal je naar de hemel al de Als no cuerpo a cuerpo, a me ik me niet a dan me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 ...con Rosmar y Alonso... ...pues pasan 15 minutos de las 9 de la mañana... ...y es eh, momento de iniciar la primera de las entrevistas... ...vamos a hablar de historia y de fiesta... ...porque Torrellano ha celebrado este mes de septiembre... ...la fiesta denominada Girachaquetes... ...con el objetivo de recrear un hecho histórico... ...como fue la concesión del condado de Torrellano... ...al noble Juan Baillo de Llanos... ...en el siglo XVIII... La Asociación Cultural La Cocina del Infierno, en colaboración con la Comisión de Fiestas y otras entidades de la Pedanía, ha sido la organizadora de esta iniciativa que durante cinco años se viene celebrando en el Colegio Antonio Machado, donde se representó la obra que nos cuenta esta parte de la historia de Eiche. La intención es que una vez recuperemos esa normalidad tras esta pandemia, el ir a chaquetes ...pueda salir del colegio y celebrarse por las calles de la ciudadanía... ...y se consolide como una actividad histórico festiva... ...pues bien, hoy tenemos para hablar de esta iniciativa... ...con nosotros al portavoz de la Asociación Cultural Cocina del Infierno... ...él es Sergio Cortés, a quien damos la bienvenida... ...muy buenos días Sergio... ...buenos días... Bueno, eh, ¿por qué? ¿Por qué el girachaquetes y por qué esta necesidad de conmemorar esta parte de la historia? ¿Qué significó esta cesión del condado de Torriano a Juan Baillo? Bueno, para nosotros, eh, como pedanía que somos, y desde hace mucho tiempo estábamos como buscando algún elemento histórico que pudiéramos incluir en la fiestas. No sé si, si conocen nuestras fiestas, pero... Le siempre pensábamos que le faltaba esa parte histórica que tienen los moros cristianos o que tienen otras fiestas de otros pueblos que, que a nosotros siempre nos ha dado mucha envidia y buscando, buscando a ver qué podíamos celebrar de, de Torrellano, que hubiera tenido algún valor histórico pues una, una investigación de un compañero nuestro eh, de Torrellano, que nos explicaba cómo había surgido el primer condado de Torrellano que no es una cosa muy habitual, por aquí no hay muchos condes por, por toda esta zona la verdad es que nos pareció una historia tan Fabulosa, eh, que nos parecía una, una cosa que había que contar y que además nos servía para, para formar una, una nueva fiesta. ¿Y por qué le habéis eh, puesto el sobrenombre a este noble Juan Bahillo de Girachaquetes? ¡Pobre pico! No hay tanto chido sí, después. da mucha pena y, y me, encanta, me encanta explicarlo porque el que estuvo el, el otro día en la representación eh, no se va con la sensación de que, de que este hombre fuera un Girachaquetes. De hecho, fue un hombre que fue muy fiel a. A sus principios, él apoyó en este caso, en la guerra de sucesión, a Carlos de Austria y lo hizo de tal manera en la guerra que al final, una vez que se exiliaron, siguió con él eh, y, y fue por eso por lo que lo nombraron conde Y el hecho de, él de, de que volviera a, a, aquí a España, a su tierra, y le mantuvieran el condado no fue en realidad un, porque se cambiara la chaqueta, sino porque hubo un tratado de paz en, en Viena y por eso pudo mantener el condado. Lo que sea, que como es cierto que esta, esta historia, esta fiesta nació para contársela a niños, porque lo empezamos aquí en el colegio, y además lo hicimos con un cómic donde lo contábamos. Nos parecía divertido el hecho para que los niños no entendieran que se cambiaba la chaqueta de color y entonces eh, mantenía el, el contado. Era una manera graciosa de, de contarlo, nos parece gracioso, y como luego en el acto, cuando tú lo ves, no, no hay ninguna mofa, ni, sino todo lo contrario, que se ensalza bastante el, el personaje de él, Bueno, parecía divertido y bueno, eh, no, no pasa de ahí, de ser una cosa simplemente divertida. Pues es muy interesante que este hecho de la historia de España, no solo de Elche y de Torrellano, se cuente en los colegios. Eh, el, la asociación cultural, des, lleváis cinco años contándola a través de cómic, pero ¿cuándo surge la idea de la representación teatral? Mira la representación, eh, el, esto lo estábamos haciendo, en, como has comentado, desde hace cinco años en el colegio. La idea viene de, viene de, de, de muchos más años, porque en un libret de las fiestas de hace como diez años, eh, un chico de aquí de Torreño, que es historiador, contaba la historia de este primer conde. Y fue en el mismo momento en el que leímos la historia cuando un grupo de, de aquí de, de la asociación, que has comentado, la cocina del infierno, vimos la posibilidad de, de organizar una fiesta. Lo que pasa que en estas cosas tú sueñas y dices, joder, ojalá algún día, y piensas en muchísimos años, pudiéramos conseguir que... y bueno, lo que, lo que empezó así como un sueño, pues hace cinco años decidí hacerlo yo aquí, yo soy profesor de música en el, en el colegio, decidí hacerlo aquí en el colegio, y tampoco pensaba que esto fuera a salir del colegio en muchos años. Y casualidad de la vida, se nos presentó una subvención por delante, la solicitamos, pensando que, que no, que no llegaría, eh, confirmándonos la subvención, y efectivamente, pues no, hecho. Eh, sí que nos la han concedido, y por eso pudimos sacarlo y, y hacerlo así como dijimos como el domingo pasado. Pues explícame, ¿cómo lo. con esa, esa subvención, para qué ha servido? Porque la pandemia todavía os mantiene confinados en el colegio, pero ¿cuándo daréis ese salto y si esta subvención se consolida? Bien, nosotros eh, la idea era que nos dieran una subvención el año que viene o no. Nuestra idea sería poder volver a hacerlo pero para eso teníamos que hacer que la gente lo viera, que la gente se enganchara con el tema, y creo que eso lo hemos conseguido, tanto los que participaron, que fueron más de 150, como miembros de, de la representación, como el público, yo creo que todo el mundo ha entendido que es una cosa que se puede hacer y que con un poquito de esfuerzo de todos podríamos hacerlo, incluso aunque no volviéramos a tener la, la subvención. La banda de música y la colla, que son los que ponen música, están muy, muy, muy por la labor, entonces yo lo veo que el futuro nos augura una nueva fiesta el problema que teníamos este año era el, la, el tema del, del covid que no podíamos hacerlo como lo habíamos pensado en primer momento que era haciendo desfiles por las calles una embajada al, al estilo de una fiesta de manos y cristianos entonces al no poder hacerlo así nos hemos tenido que, que ver obligados a, a hacer la representación en el colegio con con un aforo limitado con unas entradas limitadas pero bueno al final como primera vez ha quedado muy bien ¿Y en qué, qué momento representáis eh, de la concesión del condado eh, a Juan Bahillo? ¿Cuáles cuál sí, ¿cuál eh, son los actores? Los personajes, son, mejor dicho. Sí, son, son, hay como dos momentos que se representan. El primero es en 1700, que es cuando muere eh, Carlos II sin descendencia, que es un poco el, el inicio de la guerra de sucesión. Y en ese momento se, se representa con, eh, con el alcalde, que era el primer alcalde de Belce en 1700 que recibe la noticia de que ha muerto, y allí en nosotros nos hemos inventado, que ya estaba con, con Juan Llanos, que era un, en este, era un chaval que tenía 12 años, pero sí que sabemos que su familia siempre ha estado muy ligada a la administración, entonces, bueno, no hay constancia de que él estuviera allí, pero, pero ¿por qué no? Y entonces se representa ese momento en el que se, se enteran de la noticia y cómo en esos primeros años eh, todo el pueblo, se pone eh, todos los pueblos de aquí de Levante se ponen con, con Carlos de Austria luego ya eh, la historia se representa que pasan una serie de años y en 1706 1707 cuando ya el mayor de edad Juan Llanos, precisamente es cuando llega la guerra hacia, a Elche y cuando llega el asedio de, de los franceses que, que entraron saqueando y, y bueno, tomaron la ciudad en muy poco tiempo que es la batalla que, se, que representamos durante la obra. Después de esta batalla, que además eh, se fue defendida por, por un batallón eh, inglés, por un batallón irlandés, hubo gente de otras peranías que vino aquí a, a luchar, todo eso está representado en la batalla, y una vez que termina la batalla, pues ya se representa el exilio, y luego cómo lo nombran al conde de Torreano años más tarde, en, en el exilio. Y por fin llega la vuelta a casa. Y, y como el eh, rey Felipe V, que también nos tomamos la licencia poética de pensar que fue él el que lo hizo en, en persona, explicamos que es una licencia poética y que no puede ser. Sí. Entonces viene y, y lo nombra conde de Torreón. O sea, que traéis al mismísimo rey, el vencedor, sí, el sí. Borbón. El Felipe Pero, y además este año, eh, no sé si, imagino que si no lo sabrás, el personaje de alcalde de Elche, le propusimos al propio alcalde de Elche, a Carlos González, que si podía venir a hacer de de alcalde, y sorpresa nuestra que nos dijo que sí. Y entonces el personaje del alcalde lo representó el propio alcalde. ¿Y qué tal fue el alcalde de Ilche, Carlos González, en los ensayos? ¿Fue un buen actor? Perdón, perdón. ¿Qué tal fue el alcalde como actor? Pues mira, muy bien. Nos sorprendió a, nos sorprendió a, a todos porque, porque lo hizo muy bien. Pues imagino que el ser político tiene también un poco de, de, teatro. de, de teatro porque lo hizo muy bien siempre sea, me decía que no había hecho nunca nada parecido, pero se defendió, se defendió muy bien. Quizá todos los días tenga que hacer teatro. Eh, bueno, Sergio, eh, esto, esta idea que tuvisteis de invitar al alcalde a representar el papel de alcalde de 1700, eh, ¿se va a quedar? Eh, pues cuando a yo, le hice, la, cuando, sí, sí, yo cuando le hice la propuesta, yo pensaba en, en, en algunas fiestas, en, en Alcoy, por ejemplo, hay un papel que representa al alcalde que lo hace el alcalde sea el signo político que sea en Elche si no tengo mal si no vamos si no estoy mal entendido eh, encantó también hay un personaje que, que el alcalde siempre representa allí entonces nuestra idea sería que esté quien esté en la alcaldía de Elche que llegado el momento que venga hay que representar al alcalde de Elche también es una manera de hacer visible a, al ayuntamiento aquí en, en la pedanía que sabéis que muchas veces nos sentimos alejados y bueno es una manera de de, ...de sentirnos un poquito más de, pegados a, a nuestra ciudad. Pues lo que nos has contado eh, es el corazón de, de esta iniciativa histórico-festera... ...que queréis extenderla, eh, no solo la representación teatral... ...que vais a eh, llevarla por las calles, has dicho que incluso la, la podéis partir... Y, ...y que sea mediante desfiles, eh, ¿cuál es el futuro de, de esta festividad? Eh, ¿Qué estáis pensando para 2022? Mira, para 2022 eh, lo que nos gustaría es poder hacer un montar campamentos eh, con, con los dos ejércitos en diferentes sitios que, que la gente puede ir a ver el campamento de los, de los diferentes ejércitos. Que por eh, cierto, los dos, eh, sí. ¿cuáles eran los colores? Porque también se identificaban los colores. Los austríacos sí. eran el amarillo Los austríacos era, iban de, de rojo, que la mayoría ah, claro. eran eran las, las banderas había una bandera amarilla había utilizamos varias banderas de, de la época ¿no? pero sí que las casacas eran eran rojas porque el ejército inglés que era el que venía por aquí apoyando a burgo, iban iban de rojo eh, el ejército de los irlandeses iba también con la casaca roja pero mm, los miembros de la cocina del infierno en fiesta vamos con con, con falda escocesa ¿Mm? entonces aunque no era escocesa exactamente la que llevaban pero sí que venían con falda y lo íbamos con falda. Y luego todo el ejército borbón iba de blanco con las puñetas en azul celeste, que era un poco el color que, que representaba. Y, y la verdad es que quedó genial. O sea, está feo que yo lo diga, pero quedó, quedó bonito. Esto es mucho dinero. Supongo que la subvención ha ayudado para los trajes. Eh, vimos claro. a, al alcalde con peluca. También tenemos pelucas. Sí, sí, sí. todos eh, los, los trajes época... fueron alquilados y, y la verdad es que es muy bien. 150. Dos. Eh, 150, 150 actores, estos cinco años de representación ha, está teniendo mucho éxito el Gira Chaquetes. lo habéis hecho con mucho éxito, ¿la pedanía se ha volcado con, esta, con este hecho la, histórico? La pedanía prácticamente no, no conocía el, el hecho hasta, hasta esta semana pasada, porque cuando lo hacíamos aquí en el colegio lo hacíamos como una actividad de, de, de música con los niños, lo representaban los niños de sexto para el resto del alumnado del cole y los trajes eran bolsas de basura, unos azules y otras rojas uh -huh. y, y poco más. Y los instrumentos con los que se tocaban eran los clavioles y algún, que tocaba algún instrumento y, y era como una cosa, era como una versión muy, muy reducida de la fiesta. Ha sido ahora cuando hemos podido hacerlo Aunque ha sido en el colegio, pero ha, ha sido para todo el pueblo. Entonces, ahora es cuando la gente lo, lo ha conocido. Pues gracias a ello hemos conocido también esta asociación cultural, La Cocina del Infierno, que lleváis años trabajando precisamente. ¿Llevamos? Sí, más de 25 años lleva la, la asociación. Una so Que ya está consolidada y que. Quizá por ello eh, se haya garantizado el éxito de esta festividad del Gira Chaquetes. Pues mucha suerte eh, para 2022. Esperemos que la normalidad se recupere y esperemos que esta festividad se extienda a la calle, como has comentado. Ojalá y disfrutemos todos. Y licítanos vale. y de Torrellano también. Con pues muchas filtrata. gracias por contar con nosotros. A vosotros. <ríe> suerte. Hasta luego.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmarie Alonso Son las 9 y 31 minutos de la mañana y si hemos estado hablando de un acontecimiento histórico del siglo XVIII vamos a dar un pasito en la historia nos trasladamos a finales del siglo XIX, principios del XX para hablar de un gran poeta y lo hacemos en nuestro rincón de la cultura Con Antonio Bazán, que de nuevo, después de su programa Elch, buen día, viene los viernes aquí, al programa La Glorieta, para abrir la ventana a la cultura. Muy buenos días, Antonio. Y poder decir Elch, mejor día con la cultura. Buenos días. <risa> esperemos, esperemos eh, eh, poder Siempre. disfrutar de la voz de este poeta, poeta peregrino, poeta del, del barro, eh, un poeta de los más influyentes de la literatura española del siglo XX, que es mucho más conocido en México que en España. Fue el poeta también del exilio y de la guerra civil. Vamos a hablar de su vida porque es como un guión cinematográfico, Antonio León Felipe. ¿Sabías que nació en un pueblecito de Zamora, Tábara? Él mismo dice que ya ni se acuerda porque con tres o cuatro años tuvo que marcharse a otra ciudad. Y es que es hijo de notario. O sea, él nació en una familia, en el seno de una familia acomodada, con dinero, y rompió esa seguridad, esa vida asegurada, para, eh, como decimos, era como una especie de Don Quijote. Recorrió todo el país... Eh, ...como actor... De, ...en una compañía de cómicos... ...pero antes de recorrer todo el país... ...de Tábara... ...de Zamora se trasladó a Salamanca... ...de Salamanca se trasladó a Santander... ...allí su padre dijo que tenía que estudiar... ...que tenía que hacer algo de provecho... ...pero parece que era un joven díscolo... ...así que su padre dijo como notario... ...no le voy a poner una carrera... ...que sea muy difícil... ...y en el siglo... ...finales del siglo XIX... Una de las carreras más fáciles que había en este país, a que no adivinas cuál era. ¿Cuál? Es increíble, farmacia. Vale. Así que se fue a Madrid a estudiar farmacia. Pero, claro, enviar una persona con una vocación teatral y literaria a Madrid es como perderse. Yo creo que la... fue una excusa de decir, mándame <ríe> a Madrid. Bueno, se sacó la. <ríe> ya haré yo lo que quiera. Pero pudo, pudo sacarse la bien, carrera, bien. pero allí en Madrid descubrió pues evidentemente el teatro, su, su vocación de actor, que nunca pudo culminar porque no le fue bien con los cómicos. Y su padre le dijo, vuélvete otra vez a Santander, vuélvete, que hay dos farmacias que regentar. Pero con la mala suerte, o no, no lo sé, cómo era León Felipe o lo que le pasaba en la cabeza en aquel entonces. Lo cierto es que regentó esas dos farmacias e hizo un desfalco, así que lo condenaron... Estuvo dos años en la cárcel, no como, como él dice y narra en sus cartas y algún que otro verso, como preso político no estuvo por sus ideas, sino que lo encarceló como un delincuente vulgar, como dice él, porque eh, cometió fraude. Así que en la cárcel, ¿a que no sabes qué libro es el que eh, escogió como libro de Mesilla? El Don Quijote de Miguel de Cervantes. Eso es para arreglar un poco la mente. Sí. Ahí, ahí empezó a arreglarse, sí, León sí, Felipe, sí. supongo. Bueno, pues salió de la cárcel, yo creo que transfigurado como Don Quijote, mucho más honrado que antes, y decide como boticario, que era pedir, pidió a la Administración Sanitaria un puesto de inspector de hospitales, que se lo dieron, pero no aquí en España. Él se fue a una colonia española y se fue a África, a Guinea Ecuatorial. Y allí estuvo dos años y dicen que, bueno, brillaba por su honradez. O sea, le cambió, le cambió la vida esos dos años de cárcel. Regresó a España y decidió seguir viajando a otros continentes. Uh, y desde Cádiz embarcó para ir a las Américas. Se fue a México y allí encontró el amor de su vida, Berta Gamboa que era una profesora de inglés que daba clases en Nueva York, pero que estaba de vacaciones en su país natal, México. Se casó con ella hasta su muerte eh, y con Berta Gamboa, gracias a ella, pues ya pasó de México a Estados Unidos. Pero antes la República Española le ofreció el puesto de eh, agregado cultural en Panamá, un puesto que él aceptó en Panamá, pero que cuando estalló la guerra civil Pues a diferencia de otros poetas e intelectuales de la época que eh, tuvieron que salir corriendo de España, él regresó a España porque tenía un compromiso por la lucha de las libertades con la República. Él era anarquista. Digamos que puede ser anarquista, aunque eh, siempre los críticos literarios lo han definido como un poeta inclasificable. Y precisamente porque ni estuvo en un bando ni en otro. Eh, no estuvo apoyado por muchos poetas de la generación del 27 no, no se definió efectivamente ni tampoco de la generación del 98 ahí lo tenemos un tanto perdido a León Felipe pero ya te digo que la obra sí se lee y se leyó mucho en este país y en un momento determinado solo los jóvenes de la década de los 60 esos jóvenes que ambicionaban libertad y gracias a los cantautores como Serrata Ibáñez que lo musicaron pues fue un boom, pero se olvidó muy pronto por eh, precisamente su carrera eh, o su vida, porque él durante la guerra civil aquí en España se exilió, pero no cuando acabó la guerra civil, sino antes, durante. la primera era del 38, porque un poema que escribió, La insignia, pues no sentó bien, porque en La insignia él habla de esa división que había también entre los propios republicanos no solo se tenían que preocupar por Franco sino también por las divisiones internas y él llega incluso a confesar en una de sus cartas que temía por su vida estando en Madrid, Valencia y Barcelona como anarquista así que ...en la primavera del 38 vuelve a México... ...pero prácticamente él se autoexilia entonces... Efectivamente. ...pero porque tiene que huir del país porque ninguno de, de los bandos lo quiere... Exacto. ...ni el suyo ni pues el otro... ...te digo una cosa, yo creo que un poeta... ...al final lo que hace es contar lo que ve... ...vivir lo que ve y transcribirlo... ...y da igual el bando que sea... ...el poeta al final es un contador de lo que está viendo y no ve bien... Efectivamente. ...y lo que ve también es eh, que es, está muy comprometido eh, con la justicia social, sí, con claro. las libertades, eh, con el camino, con la soledad y con Dios. Porque él, eh, como anarquista, evidentemente era ateo, pero su mujer, pero mmm, yo creo que su mujer, Berta Gamboa, era protestante. Y yo creo que le abre un mundo... Hay... Un poema que lo define perfectamente como lo estamos ahora hablando aquí nosotros. Vamos a, te, lo, te lo voy a leer porque sí. viene él a contar claramente lo que estamos diciendo, que no se definía, que eh, temía de las dos partes que pudieran asesinarlo, es decir, la izquierda, la derecha, el centro y el más allá <risa> prácticamente. ¿no? Porque él lo que hacía era eh, ir hacia donde veía que había injusticia y contarlo. Pues vamos con, además eh, con la guitarra yo creo que le encantaba Isaac uh -huh. Albéniz, supongo que sería un gran admirador de la buena música así que vamos, te voy a poner el preludio de la leyenda de Asturias porque él eh, era del norte, aunque nació en Tábara, en Zamora pasó también mucho tiempo en Santander, aunque no le gustaba esa ciudad es, él decía que no tenía nunca patria, lo, lo decía así vamos con el preludio de Asturias y con esta música tan bonita eh, y con tu voz, Antonio, uh -huh. vamos a definir a León Felipe como él mismo lo hacía con su voz poética. Cuando me han visto solo y recostado al borde del camino, unos hombres con trazas de mendigos que cruzaban rebeldes y afanosos me han dicho ¡Ven con nosotros, peregrino! Y otros hombres, con portes de patricios, que llevaban sus galas intranquilos, me han hablado lo mismo. Ven con nosotros, peregrino. Yo a todos los he visto perderse allá, a lo lejos del camino, y me he quedado solo, sin despegar los labios, en mi sitio. Así es, el León Felipe, así se define en uno de sus mejores versos, porque él es el caminante, él es la piedra, él es el barro que intenta con su voz poética subir hasta el cielo, él es ese viejo y roto violín cuando llega la vejez, porque nos hemos quedado con que él viene en la guerra civil, se exilia y vuelve a México y allí ya se queda. Bueno, también estuvo en Nueva York trabajando en una de las universidades de Nueva York, Corneille, trabajando también como profesor. Pero en México, él, después de la guerra civil, hace algo que, que le, pues, le vale mucho y es que ayuda a todos los exiliados, exiliados republicanos que puede o que le piden ayuda desde, desde México. Él ya estaba asentado desde hace más de 15 años allí, en ese país, y le fue fácil ayudar a los que vinieron sin nada, huyendo de la guerra civil y también de los campos de concentración franceses. Así que eh, a León Felipe se le quiere, se le admira, eh, tuvo mucha, mucha amistad con otros intelectuales y poetas y escritores de la época, como por ejemplo Lorca, y eh, también en México a él se le admira se le lee se le reconoce mucho más que en españa si tú vas a méxico algunas de las ciudades donde él estuvo hay incluso estatuas enormes en, en, su, su, en su memoria y la muerte de león felipe en 1968 un 18 de septiembre o sea mañana se cumplirán 53 años pues su muerte fue mucho más eh, llorada en méxico que en España. Aquí apenas hubo algunos artículos en prensa, pero en México se sucedieron, hubo una larga estela de homenajes, de recuerdos, de necrológicas. Lógico y normal. Porque que es que en ello. aquella época no había ni Instagram, ni Facebook, ni redes sociales, con lo que su vida realmente la pasó en México. Claro. Fue donde más él... O por lo menos públicamente fue más conocido aquí tal vez algunos viajes y, e incluso hizo alguna gira por Latinoamérica uh -huh. y lo que tú has dicho, públicamente conocido él era, le aficionaba mucho las audiciones, recitar en público uh -huh. le gustaba leer su, su poesía en público, porque llegaba llegaba sobre todo a los jóvenes, porque su poesía está exenta de adornos por eso nunca casó bien con Juan Ramón Jiménez ni... claro Forman no distintas... bebió no sí. de aquello es una poesía clara, desnuda, pura eh, ...con mucho sentimiento... ...que quiere, que quiere llegar... ...e incluso eh, se le llama también... ...el poeta del francotirador... ...porque sabe muy bien... ...meter el verso en la prosa... ...él también escribe prosa poética... ...lo mezcla... Eh, ...estaba contándote que... Eh, ...en México fue... ...se cuenta una anécdota... ...de su muerte en México... ...que es preciosa... ...mientras él estaba agonizando... ...el 18 de septiembre de 1968... En la Universidad de México hubo revueltas muy tumultuosas e incluso violentas con muertos de los eh, estudiantes que querían, pues como aquí, ¿no? eh, romper el poder establecido, el autoritarismo y hay una estudiante que, dice, que dijo o se dice que en medio del conflicto de la revolución fue a una de las torres de la universidad, cogió un disco donde estaban los versos de León Felipe y lo puso. Y mientras estaba toda esa revuelta en la Universidad de México, sonaba, sonaba la voz de León Felipe. No sé si es cierto, pero se cuenta esa anécdota que es preciosa. Porque León Felipe también fue el poeta de, que cantó a la libertad. Y él en 1968, ya cuando era viejo, su obra fue muy extensa. Empezó tarde, ¿eh? con oración, versos y oraciones del caminante. Tiene que estudiar farmacia. <ríe> con, y, y recorrer el mundo. Sí. Con 35 años publicó su primer poemario, pero luego tuvo una extensa obra y dejó dejó un testamento poético, claro, como todos los grandes. León Felipe lo dejó en un poema precioso que es O oh, viejo y roto violín, porque él se considera pues no solo poeta del barro, poeta peregrino, sino también payaso o violín, payaso abofeteado y violín roto cuando llega a los 84 años, no sé suma. Lo tengo aquí. En 1984 nació y muer, eh, muere en 1968, pues 80 y pico años uh -huh. cuando muere, eh, pues él mismo deja ese precioso testamento. Echa político. una mirada hacia atrás, hacia atrás, y la verdad es que está lleno de arrepentimiento y de rebeldía. De alguna manera tiene una mezcla de, de, ambas, de ambas sensaciones. Es ese... Oh, ese viejo y roto violín, haciendo referencia pues, a él mismo, no como una persona ya mayor, vieja, que empieza a olvidar las cosas. Pues vamos a ver eh, si nos ayuda la lectura de ese testamento de León Felipe. Soy ya tan viejo, y se ha muerto tanta gente a la que yo he ofendido, y ya no puedo encontrarla para pedirle perdón. Ya no puedo hacer otra cosa que arrodillarme ante el primer mendigo y besarle la mano. Yo no he sido bueno. Quisiera haber sido mejor. Estoy hecho de un barro que no está bien cocido todavía. Tenía que pedir perdón a tanta gente, pero todos se han muerto. ¿A quién le pido perdón ya? ¿A ese mendigo? ¿No hay nadie más en España, en el mundo, a quien yo deba pedirle perdón? Voy perdiendo la memoria y olvidando todas las palabras. Ya no recuerdo bien. Voy olvidando, olvidando, olvidando. Pero quiero que la última palabra, la última palabra pegadiza y terca, que recuerde al morir, sea esta. Perdón. Casi todas estas piedras llegaron en días de angustia, de terror, desespero y desamparo. Algunas en días de gracia. Ahora la veo serenamente desde la fría altura de mis años, desde mi vejez apaciguada. Todos son juguetes. Las heridas, las lágrimas, el veneno del áspid, la baba del tirano, el hacha del verdugo. Una pelota es esa cabeza cercenada jugamos al nacimiento de la muerte, al soplo y a la llama al que me ves y no me ves al enciende y apega, apaga la lámpara pero a veces pienso que son todos juguetes y que yo, que no he servido para ser ni piedra de una lonja ni piedra de una audiencia ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia yo que en este mundo no he servido después de 80 años Para nada ¿Acaso sirva ahora todavía Como David Para lanzar con la onda Una de esas piedras Pequeñas y ligeras De mi zurrón La más dura, la más pedernal Tú, piedra aventurera Y dar justo Justo con ella En la frente misma de Goliat Y creo que lo ha conseguido porque ha habido muchos Davis, como los cantautores que he dicho eh, que en la época de los años 60 interpretaron sus can su, su voz poética, su, ritma, su ritmo o su rima. Eh, León Felipe también es el poeta de la piedra y todavía se sigue interpretando sus poemas de una forma tan hermosa como la que vamos a escuchar ahora a continuación, Evoe. Si te quedas, disfrutas, Antonio. Lo haré. Así es mi vida. Mi vinda piedra.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 y ya que estamos llamando a la puerta de los sentimientos primero con la voz poética de León Felipe y después con la música y con sus poemas, vamos a escuchar una canción que nada tiene que ver con el poeta pero sí con uno de los juglares o cantautores que más eh, contribuyeron a darlo a conocer en este país en la década de los 60, Juan Manuel Serrat, pero vamos a escuchar la canción que su amigo del alma y compañero Joaquín Sabina eh, interpretó y le hizo llorar a Joan Manuel Serrat durísima y oro Academia de corte y confección sabañones aceite de ricino gasógeno zapatos topolino y el género dentro por la calor para primores galerías piquero para la inclusa niños con angina Para la tisis, caldo de gallina. Para las extranjeras, Luis Miguel. Para el socio del limpia, un carajillo. Para el extraperlista, dos barreras. Para el corpus, retales amarillos. Que aclaren el moral de las banderas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 a la sella Cibeles, cautivo y desarmado el bau de los cristales a la hora de la zambra en los gravieres por ventas madrugaba el pelotón al día siguiente hablaban los papeles de Celia de Pema y del Bayón Enseñando las garras de Astraca, reclinada en la barra de Chicote, la bien paga derrete con su escote, la crema de la intelectualidad, permaneco rodete evapero vapero, mu Rebeca Zubmarino. Maestro, le presento a Lupesino. lo dejo en buenas manos, matador, y luego el reservado en Gitanillo, y después la paella de Riscar, y la tarde del manso de Saltillo, un anillo Unas medias de cristal. Niño, sube a la suite dos anisetes. Que hoy vamos a perder los salamares De purísima y oro, manolete. Cuadra el toro en la plaza de Linares. Habían pasado ya los nacionales. Habían rapado a la señas seña Volvían a sus cuidados las personas formales A la hora de la conga en los bordeles Por San Blas descansaba el pelotón Al día siguiente hablaban los papeles De Gilda y del Atleti de Aviatil 101.4 tele -Elch, Radio Marca Elch torna a celebrar la Semana de la Mobilitat. Marches en bicicleta i descenderisme, tallers de ciclisme urba i mecànica de la bicicleta i un parking day mes especial que mai. Apuntat a les activitats en elche.es i sigues part esta transformació urbana. Regidoria de Mobilitat Sostenible, Elch 2030. Ajuntament d'Elg.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 ...con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las 10 en punto de la mañana... ...damos la bienvenida a los que nos siguen... ...a través de la señal de Teleelche... ...este programa La Glorieta lleva ya realizándose... ...desde las 9 de la mañana... ...hemos comenzado con una selección de la música... ...y después la primera de las entrevistas... ...ha sido a Sergio Cortés, portavoz de la Asociación Cultural... ...La Cocina del Infierno de Torrellano... ...porque ha sido la que este año ha dado un paso más a una de las representaciones eh, que llevaban a cabo desde hace cinco años en el colegio eh, Antonio Machado de Torrellano para dar a conocer pues, un hecho histórico que ha tenido mucho que ver con la formación de esta pedanía. Se trata de la confusión del condado de Torrellano al noble Juan Baillo tras la grave sucesión española una representación histórica que se quiere consolidar en esta pedanía y de la que hemos dado algunos de los detalles de una iniciativa que quiere ser histórico y festera en Torrellano. Eso ha sido en la entrevista de Sergio Cortés y después hemos abierto, hemos retomado de nuevo, tras las vacaciones del verano, nuestro Rincón de la Cultura con Antonio Bazán y hoy lo hemos dedicado al poeta del barro, al poeta peregrino, al eh, poeta de la piedra, León Felipe, al poeta también del exilio de las dos Españas. León Felipe lo hemos tenido aquí con su vida apasionante, apasionante e intensa como también lo fue su obra. Un poeta admirado y recordado en México y no tanto en España y por eso mañana que se cumplen 53 años de su muerte, pues aquí intentamos reivindicarlo porque fue uno de los grandes de la poesía, de la literatura española del siglo XX. Y ahora en esta segunda parte del programa La Glorieta, en unos minutos, tendremos a nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado, para que nos dé la previsión meteorológica, evidentemente como todos los días en la ronda de noticias, pero también para entrevistarlo porque se ha convertido en portavoz de una plataforma pues, pionera en este país y es que ha conseguido aglutinar, a más de un centenar de entidades y asociaciones agrarias eh, para, en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, combatir los robos en el Camp de Ange. Eso será en unos minutos. Y después vendrá la ronda de noticias, ese repaso de la actualidad. Antes, pues seguimos disfrutando con la música y con la canción linda de Rosalía y también de Tokisha. Vamos a escuchar. Het is weer een beetje een beetje koud. Het is weer een beetje koud. Het Het is weer een beetje koud. Het is weer een beetje koud. Het is weer een beetje koud. Het is weer Hoy estoy a fuego, estoy weer Dulces deliciosas como una cookie. Que tal de la cita estaba con la rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía. Málotila como es, toquicha la salía. Ella se arranca una habichuela y yo le enrolo a la María. Sabes mejor que no te golpe, yo me la como todos los días. Que yo le canto por bachata y ella me cantan por bullería. Somos homies. Tuurlijk, linda, yo estoy ruling. No bespom, pero somos homies. Ik tiro un besito a la mami que me disfruta. Le muerdo cachetes como si fuera una fruta. Siempre llego tarde porque me inventó la ruta. Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi put. Doctor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 La Glorieta con Rosmaria Alonso. Bien, pues pasan seis minutos de las diez de la mañana y ya lo hemos anunciado. Tenemos a nuestro compañero Vicente Bordonado en los estudios de Teleelch en Radio Marca para hablarnos de una iniciativa que ha puesto en marcha. Porque los vecinos del Camp Delch de están hartos, hartísimos de tantos robos, viven con miedo. ...y el no poder, y poder dormir por las noches... ...ante el temor de que los ladrones... ...entren en sus propiedades... ...les ha llevado a crear una plataforma... ...en menos de una semana... ...no sé si me equivoco... ...de la que forman parte... ...un centenar de asociaciones... ...y entidades agrarias del campo... ...se han reunido ya... ...con el concejal de seguridad... ...y con el responsable de la policía local de Elche... ...y los siguientes pasos... ...será reunirse con la delegada del gobierno... ...y con la Policía Nacional, Guardia Civil... ...para coordinar eh, pues, esa unidad vecinal... ...con todas las fuerzas de seguridad del Estado... ...con el fin de combatir el delito en el cambio... ...Vicente Bordonado, ¿cuándo duermes? Poco, buen día, muy bon poco... Eh, ...han sido unos días muy intensos, muy intensos... ...he dormido poco... Mucho trabajo el que hay detrás de esto y en tiempo récord, eso es vale. importante. Eh, ¿Por qué te metes? Una persona como tú que estás trabajando en Teleelche, que tiene el tiempo, que tiene el programa El Candelche y otros programas, eh, ¿por qué has querido meterte, como diría Tamare, en este berenjenal? Sí, efectivamente, es un berenjenal. Bueno, yo vengo del movimiento asociativo. Antes de trabajar en Teleex, pues bueno, yo ya estaba ya hace muchos años. Empecé con la Asociación Juvenil y Cultural de Allemés de Ramador. Estuve en la permanente... Eh, del Consejo de la Juventud, codo con codo con políticos actuales como el concejal Ramón Abad, Héctor Díez o Mirella Moyá, estuvimos en la misma permanente, en la misma junta directiva y también he estado en la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Es decir, el movimiento vecinal, pues he estado ahí, me he implicado y, y bueno, soy una persona, soy geógrafo, una persona que, que me encanta el Candels, que quiero hacer cosas por el Candels. En TeleHelp para mí es una oportunidad eh, el arrancar el programa El Candel desde abril de 2008 hasta la actualidad. Ya vamos por 623 o 24 programas los que se han hecho del programa El Candel y muchos más se harán, lógicamente. ¿Por qué? no solamente es un trabajo, eh, no solamente es un contenido para un canal de televisión como es Tele Elche, sino que es una colaboración con el agroelicitano. Claro, eh, tú me has dicho que llevas desde 2008 eh, pateando y sacando noticias del Can Es una trayectoria larga y conoces lo suficientemente bien las pedanías como para decir que ahora es el momento de descansar, poco, O sea, es el momento de ponerse a trabajar para evitar un problema que es grave. El, la inseguridad que se vive en las pedanías. ¿Se ha llegado a una situación extrema, Vicente? Por eso os habéis levantado. ...los vecinos y habéis creado esta plataforma, ¿cuál es la situación? Bueno, vamos a ver, la situación de partida y en cuanto a mi conocimiento... ...yo con estos últimos años he trabajado en, con muchos colectivos... ...tengo muchos contactos, en estos últimos días he conseguido más contactos... ...ahora mismo tengo todos los contactos de prácticamente todos los colectivos... ...y alcaldes pedáneos hasta comisiones de fiestas, comunidades generales de regantes... ...todo lo tenemos controlado ahora mismo en la plataforma en un tiempo récord de cinco días... ¿Por qué se crea la plataforma? Bueno, detectamos que hay robos, lógicamente, como medio de comunicación lo detectamos, estás en contacto continuamente con vecinos, con organizaciones de todo tipo, te lo van contando... Y bueno, eh, tampoco no es una situación extrema y con los datos oficiales de la policía, no, afortunadamente, últimamente no tenemos robos en los que eh, los propietarios de las viviendas están dentro, no tenemos robos en los que están amordazando a, perso a personas, pero que sí que en el Camp Elche, eh, eh, bueno, el... el, el El robo, de alguna manera, ocasiona más alarma en ese sentido. Por ejemplo, eh, en la zona del Derramador, eh, en abril, eh, la primavera, pues en cosa de 12 días entraron a 7 casas. Eh, ahora mismo pues están entrando en la zona de, de las vallas de Daimés, de La Olla, de Arramador eh, Algoda eh, prácticamente la parte sur del Candel algún robo esporádico en puntos del norte del municipio son datos un poco vagos en ese sentido que se han ido recopilando conforme íbamos eh, creando esa plataforma de representantes de colectivos que hemos creado ese ese WhatsApp que une a todos los representantes de colectivos para llegar hasta el último vecino. Estamos ante un Una situación típica del campo de Elche, claro. eh, que, que, y tú como periodista claro. eh, de muchos años lo sabes perfectamente, que a lo largo de, de, de, de, de las últimas décadas... Hemos estado peor, hemos, hemos estado ha, peor. Ha habido momentos que hemos estado Muy peor, graves. han entrado a restaurantes... Porque hemos tenido bandas organizadas, aquí hemos tenido el crimen organizado. Y se han producido eh, asaltos con a industria. viviendas con propiedades dentro, con palizas, eh, bueno, incluso secuestros. Eh, hemos estado en situaciones muy graves, pero en la situación actual, 2021, eh, por lo que estás en contacto con la policía, ya ha habido eh, un primer contacto ayer en el programa del de análisis, hay que decirlo, el jefe de la policía local dijo que en estos momentos no hay bandas criminales organizadas, pero sí hay mucho ratero. Y eso es lo que molesta a los vecinos del Camden. que están sí. hartos de tanto ratero. Efectivamente, porque ahora mismo están entrando a casas que, bueno, incluso a cualquier hora del día, a mediodía, están pendientes, están vigilando cuando no están los dueños de la casa, enseguida entran o eh, llega el fin de semana, los dueños de la casa salen fuera a cenar, se van a las 8 de la tarde a cenar, vuelven a las 12 y ya les han robado en la casa. Por lo tanto, eh, son eh, rateros, pero que de alguna manera... Están vigilantes y están muy atentos para eh, no encontrar a los dueños de la casa, aunque también hay casos en los que rompen la valla, hacen un agujero pensando que no hay dueños en la casa y cuando llegan a la porchada se encuentran al matrimonio de personas mayores que están los dueños viendo la televisión tranquilamente y se ven a los ladrones. Entonces, claro, los mayores llaman al hijo, oye, ¿qué tal? Y un caso con concreto... Eh, y entonces los ladrones salen corriendo, afortunadamente salen corriendo porque no son estas bandas más organizadas o más criminalizadas, violentas. más violentas en ese sentido. De momento, afortunadamente, esto no lo tenemos ahí. Pero sí que esto, pues en las últimas semanas y en los últimos meses, e incluso en los últimos años, ha hecho que en, en muchas pedanías o en varias pedanías al mismo tiempo hay un grupo de Telegram que agrupa varias pedanías desde Crevillent, hasta eh, prácticamente Valverde, y hay vecinos de varias pedanías que están en ese gran grupo de, de Telegram. Lógicamente, el administrador del grupo está Juan, está en, en, en la plataforma, en el grupo de WhatsApp de la plataforma, está dentro de la plataforma y en otras pedanías se han organizado, por ejemplo, un ejemplo muy bueno es Perleta, con la pedania rosa, pues tiene unos cuatro o cinco grupos vecinales que los crearon hace unos cuatro años, pero para tratar temas de gestión de la pedanía, pues contenedores, esto, lo que necesita, uh -huh. esa cercanía y proximidad entre ciudadano y pedanio y ayuntamiento porque al final la pedanía es la la interlocutora entre el ayuntamiento y, y el ciudadano, Ajá. el BI y la veína, pues entonces para ella gestionarse esa tarea hizo, hizo los grupos. En otras pedanías, otras experiencias. O grupos de WhatsApp que decimos, bueno, la zona norte de la pedanía de Algoda. Pues un grupo de WhatsApp que lleva a Susi, que Susi es la secretaria de la plataforma, claro. y agrupa 50-60 viviendas. Es decir, a partir de esa inseguridad, han habido vecinos que se han ido organizando. Y esto, bueno, pues te da pie a decir, bueno, aquí hay un movimiento raro, ¿cómo podemos solucionarlo? Eh, esa es la pregunta. Y vosotros consideráis eh, que la solución está en organizaros de forma conjunta todo el Kandelch, se dice pronto, pero lo estáis consiguiendo. Son 100 asociaciones. ¿Cuántos vecinos hay ya en el grupo de WhatsApp? Bueno, pues ahora mismo vamos a ver, son unas 100 organizaciones. No sabemos exactamente los vecinos que hay, porque de esas 100 colectivos eh, detrás hay muchos vecinos. Claro. Hay pedanías que los grupos de WhatsApp no los tienen organizados, otras sí. Entonces está todo, toda esa infraestructura, esa maquinaria, ahora mismo se sí. está creando. O sea, que estáis empezando a cambiar. Sí. Ten en cuenta que esto eh, tenemos una primera reunión. Eh, El jueves de la semana pasada tenemos una primera reunión con unos pocos colectivos vecinales y Saja y la Unión, éramos pocos, eh, ponemos en marcha la plataforma y entre el jueves de la semana pasada y el martes de esta semana ya tenemos las 100 organizaciones, 100 colectivos dentro de la plataforma. Han sido horas y horas intensas de teléfono y desde aquí pido disculpas a muchas personas que he llamado domingo por la noche, sábado por la noche, a cualquier hora hemos estado llamando, a mediodía, a horas de comer, casi a horas de la siesta. Hemos estado llamando de forma muy intensa, cinco días muy intensos y ahora estamos en el noveno día de la plataforma. Es que esto, estamos hablando como si lleváramos semanas o meses claro. planteando esto. Y ahora mismo es la fase, eh, claro, la gente dice, esto corre más que la pólvora, estamos volando. Hay gente particular ahora mismo conforme uh -huh. venía. Eh, un vecino de Matola me llama, oye, que lo he visto en la tele, claro. ¿dónde me puedo apuntar? Pues claro. mira, en Matola tienes al alcalde pedáneo Pepe Soriano. O sea que eh, eh, todas las personas que vivan en una pedanía, el alcalde pedáneo Tiene, alcalde tiene pedanio, que me incluirlos en el grupo de WhatsApp. Sí, tiene que ir, asistir, eh, tiene que ponerse en contacto con su alcalde pedáneo con y si no la asociación de vecino. Es, Y si no sabe cuál es, hay que preguntar, que el boca a boca, que pregunte. Eh, el alcalde pedáneo, la asociación de vecinos o la comisión de fiestas, cualquier organización o el vecino de al lado que le dice, pues yo estoy ya en un grupo de WhatsApp, venga, agrégame, ¿quién es el administrador? ¿Y, y qué pasa con los ilícitos que eh, tienen el chalet, la casa de campo... Eh, vacía, que solamente van los veranos, la segunda que, residencia la segunda residencia. también ¿Qué pasa tienen con que estar integradas. Que también estar... la vais a integrar. Lógicamente también las vamos a integrar. Y, y esas personas tienen... que no suelen ir a las pedanías entre semana y que no saben quién es el alcalde pedanio, el boca a boca, tienen que preguntar. Tienen que preguntar, pero eh, nosotros ahora mismo estamos organizando una comisión de creación de grupos de WhatsApp y en esa comisión eh, vamos a plantear una serie de directrices y metodología de trabajo para que también no sea el, el ciudadano el que tenga que preguntar y el que tenga que buscar a dónde tiene que apuntarse, ¿vale?, sino que desde la propia pedanía se crea un movimiento, se crean reuniones y se vaya llamando a la gente y vaya corriendo uh -huh. la voz en cada una de las pedanías, ¿vale? Bien, e esa es eh, más o menos vuestra táctica, ¿no? El poder aglutinar a todos los vecinos, eh, residentes y no residentes, eh, que tengan propiedades en el Camden. Exactamente. Para protegerlos de los robos. Sí. De cualquier delito. Uh -huh. Bien, un vecino... ¿Tiene que llamar inmediatamente un vecino mayor? ¿Sabe cómo funciona esto del WhatsApp? ¿A quién tiene que llamar? ¿Cómo los, lo habéis previsto? Los vecinos mayores pues estarán en contacto con sus hijos, hermanos, vecino de al lado. Una persona mayor no tiene por qué ahora tener un móvil de última generación y estar en redes sociales. Que claro. No se preocupe en ese sentido, que va a estar en contacto con su vecino de al lado o su hijo Y entonces, de alguna manera, con el teléfono fijo va a llamar a su hijo, oye, está pasando esto, o he visto o sea, no sé qué. ¿Que, que recomiendas o recomendáis que hablen con el hijo y no directamente con la policía? No, no, no, ah. no, no quiero decir eso. Yo digo para la, la integración, para sí. la integración, el contacto de lo que es la plataforma. Vamos a ver, el funcionamiento en cuanto lo que nosotros pretendemos es incrementar al máximo la colaboración ciudadana. Uh -huh. Vamos a ver, sin la colaboración ciudadana, la policía no es nada. Eso claro. hay que tenerlo claro y eso lo dijo eh, sí, anoche uh -huh. eh, Zaragoza, lo comentó anoche, y eso es completamente evidente. Nos nosotros hace unas semanas o hace una semana y pico, dimos una noticia aquí en TELES de una nave que habían entrado a robar ¿Cómo se detuvo a los ladrones? Gracias a que dos vecinos llamaron a la policía, porque si no, o pasa casualmente la policía por ahí y los detiene, o cuando llega el dueño de esa nave industrial por la mañana, se encuentra el robo y ya... Eh, bueno, pues hay que proceder a la investigación científica correspondiente uh -huh. y a ver si los cogemos o no los cogemos, ¿vale? Eso es importante. Entonces, para incrementar al máximo la colaboración ciudadana, lo que hay que hacer y lo que pretendemos nosotros es uh -huh. que, lo primero de todo, si tú ves cualquier sospecha, ante cualquier sospecha, la herramienta de lucha o, uh -huh. o el arma de lucha es el móvil y tienes que llamar primero a la policía, Bien. Llamas primero a la policía ¿A qué y después... policía? Porque vamos a ver, si yo vivo en Perleta, que se da el caso, tengo ahí eh, casa de campo en Perleta, eh, Perleta no es de la policía local, tengo que llamar a la policía no, local, la, tengo la que llamar a la Guardia Civil, tengo que llamar ver, a la Policía no, Nacional... No, la policía local eh, va a todas las pedanías, está en todas las pedanías presentes, de Muy hecho... Sabes que yo cubro las fiestas y en todas sí. las fiestas del Camp de Els me encuentro a la policía local organizando el tema de cortes de tráfico. La Guardia Civil de Santa Pola, tenemos pendiente una reunión con el teniente, tenemos pendiente, tenemos que contactar con ellos, es que no damos abasto y entonces uh -huh. eh, a veces nos piden ir más rápidos, pero no podemos ir más rápido de lo que vamos. Ellos, por ejemplo, creo, si no recuerdo mal, llevan las pedanías de la Marina, eh, Valverde, Perleta y, y las vallas. Y las vallas. Uh -huh. vale Entonces, Pero la policía local va a todas, están todas vale Y Ajá. la nacional, en teoría, creo que también están todas Hoy a la una tenemos una reunión con el comisario ah, Lo habéis tenido con el intendente de la policía local Ahora con el comisario y la Guardia Civil, ¿cuándo? La Guardia Civil, pues ayer, eh, bueno, porque tampoco yo no tengo contactos directamente uh -huh. con la Guardia Civil nunca Pero he la delegada la del Guardia gobierno Civil. sí, ¿no? Por eso quizá... Eh. Eh, no, eh, vamos a ver, a través de la... El Departamento de Comunicación de la Policía Local, pues he pedido el contacto ah, vale. y yo digo, oye, pásame el contacto y también el contacto de, perdón, de la Guardia Civil uh -huh. y de la Policía Autonómica. También nos vamos a reunir con ellos, aunque tienen unas uh -huh. competencias más ambientales o más restringidas. ¿Y han puesto al frente de la plataforma? Sí, efectivamente. Es una gran responsabilidad, Vicente, gran porque responsabilidad. hay que decirle a los vecinos... Que no funciona eso de patrullar ellos eh, como no. lo hicieron en Valverde. Eso no funciona. No funciona. Porque entorpece a la policía la labor de, la, de investigación de la policía, de los grupos de, de fuerzas y seguridad del Estado. Y además se ponen en riesgo. Efectivamente es algo para ser detenidos sí. o incluso para recibir algún tipo es algo completamente ilegal, ningún grupo de vecinos puede parar a nadie pensando que es sospechoso y pedirle la documentación. Eso solamente lo puede hacer la policía. Entonces, por lo tanto, las patrullas vecinales completamente descartadas no, no queremos hablar de ellas, lógicamente, porque lo que nosotros hablamos es de colaboración ciudadana para incrementar la seguridad. Entonces, todos los vecinos y vecinas del Camdels van a ser los ojos y los oídos de los cuerpos y fuerzas uh -huh. de seguridad del Estado. Van a llamar primero a la policía y, y la policía más cercana, la local. Pero vamos a estar trabajando con todos ellos y entonces iremos eh, haciendo las recomendaciones oportunas. Pues ayer, escuchando al responsable de la policía local, mmm, transmitió cierta seguridad al ciudadano de las pedanías. Porque dijo que la policía había hecho un trabajo inmenso de mmm, identificar una por una, cartografiar una por una todas las propiedades del candel. Uh -huh. Eso significa que la respuesta puede ser muchísimo más rápida a la hora de ir a, a una casa cuando se está cometiendo un delito. Por supuesto que sí. Vamos por eso, a ver. por eso la llamada debe ser al 112. Lo tenemos que ver esos detalles con Porque eso policías. es importante Lo tenemos que ver con la policía esos detalles Si, si llamar al 112 o al 091 1-92 Eso lo tenemos que ver, esos detalles. Lógicamente, cuando tú llamas a la policía local directamente no pasas por la, por la claro. central del 112, ¿vale? Nos tenemos que ahorrar, quizá, ese paso. Quizás, yo me lo ahorraría. Pero eh, todo eso no lo habéis hablado. No, todavía no. Pues entonces no, eso, no podemos hablarlo. Claro, esos son detalles ya de trabajo. Pero son importantes. Son importantes. La llamada para... es importante. Vamos a ver, el, la policía local, por ejemplo, que es en la que nos reunimos antes de ayer, ellos tienen un departamento, un plan de comunicación para... Eh, trasladar al ciudadano para incrementar la colaboración ciudadana. Eso nosotros no lo sabíamos como ciudadanos, como vecinos no lo conocíamos. Ni ellos conocían que nosotros nos íbamos a organizar en una plataforma vecinal que agrupa a todos los vecinos del campo del Cho. Entonces, esto encaja perfectamente. Vamos a trabajar de la mano en un primer momento con la policía local. Hoy, a las 13 horas, tendremos eh, esa reunión con la Policía Nacional, mmm, vamos a ofrecerles a ellos también la plataforma para ver cómo podemos ayudar para incrementar la colaboración ciudadana. Entonces, siempre Ajá. vamos a trabajar de la mano de las fuerzas de, segur de, de seguridad del Estado. ¿va? No vamos a hacer nada por nuestra cuenta en ese sentido. Ellos son los técnicos, los técnicos en materia de seguridad ciudadana. Entonces, ellos son los que nos tienen que orientar. ¿Qué información es la que les tenemos que pasar a ellos? Mmm, ¿Cómo incrementamos, cómo sensibilizamos al último vecino, a todos los vecinos del Candails, de para que llamen a la policía ante cualquier sospecha o para que denuncien cualquier hurto, por pequeño que sea? Claro, eso es importante. Uf, hay, mucho... Hay, hay mucho trabajo por sí, hacer. Y es sobre todo fundamental, clave para detener al delincuente. Fundamental también eh, las denuncias, porque hasta ahora eh, mucha gente no va a comisaría a perder el tiempo para denunciar un robo menor. Pues sí, es así, es algo y la que... plataforma eso lo va a suplir. Vamos a ver, sí. Eh, no tenemos datos concretos de, de cuántas denuncias no, no se ponen en la comisaría. No tenemos datos con concretos de por qué las denuncias que no se ponen por qué no se ponen en ese sentido muchas veces a lo mejor es la dejadez por no coger estás en la pedanía de ferriol y hacerte x kilómetros porque me han hecho un agujero en la valla si te han hecho uh -huh. un agujero en la valla que lo voy a reparar con un simple alambre ¿por qué voy a coger el coche claro. y gastar gasolina y tiempo y sobre todo tiempo y tiempo Pues es importante denunciar, aunque, aunque te hayan hecho un daño de 10 euros que haya sido un intento de robo, hay que denunciarlo. ¿Por qué? Porque esos robos, los robos que no se denuncian, no se contabilizan, no están en la estadística de la policía y por lo tanto... A la hora de, de, por ejemplo, la policía, la jefatura de la policía local que tiene el sistema de información geográfica con todas las casas cartografiadas, mapeadas del Campo de Elche, no solamente para que los coches patrullas lleguen lo más rápido posible a esas viviendas del Campo de Elche, no, que les sea fácil, sino para detectar los puntos negros donde se están cometiendo robos. La policía en el momento ve que en una pedanía en dos tres días se han cometido dos, tres, cuatro robos, ojo, alerta, ahí hay un punto negro y ¿qué hace? Pues controles más vigilancia, eh, de alguna manera centra su atención en esos puntos negros. Pero si en una pedanía se producen robos de muy pequeña entidad eh, o intentos de robo que no se denuncian, eso no lo detecta la policía y por lo tanto para la policía ahí no hay un foco y no va a enviar las patrullas correspondientes para resolver esos intentos de robo o esos pequeños robos que se están cometiendo que muchas veces nos centramos con robos en viviendas sean primeras residencias o segundas residencias pero lógicamente también hay que hablar en el CAMDELS de los robos de producciones agrícolas Ahora mismo, con el tema de las algarrobas, que se han disparado de precio, un kilo vale más de un, de un euro, más IVA. No desideas, Vicente, no desideas. <ríe> pero bueno, no, pero si es que se, se ve se ve por el candel, si es que están actuando. Uh -huh. Y ahora mismo esa, esa cosecha ya está prácticamente ah, recolectada. Vale. Vale, ya vale. está prácticamente recolectada. Entonces, y este verano hay mucha gente que hay, o, hay, o delincuentes, uh -huh. entre comillas, rateros, no, o llamémoslo sí. como sea, bueno, que han ido delincuentes, a robar algarrobas. Delincuentes. Entonces, todo eso pues, se tiene que denunciar, pero desde la plataforma lo que vamos es asentar las bases, ahora tenemos pendientes reuniones de trabajo eh, en la jefatura de la policía local para perfilar esas cuestiones. Nosotros como plataforma, como vecinos organizados de todo el CAMDELS, podemos pasarle a la policía local, nacional, guardia civil, Tenemos que trabajarlo técnicamente y qué información les pasamos. Esos robos que no se denuncian muchas veces, incluso por la dejadez. Uh -huh. Bueno, ¿para qué va a chanar y tal o, o, o agarrar el coche ara si stick liatre trevallante en el bancal? Uh -huh. Vale, entonces esa información la podemos detectar nosotros y, por ejemplo, el sistema de información geográfica de la, de la policía local lo puede tener ahí. De hecho. Nosotros en un principio habíamos planteado crear nuestro propio sistema de información geográfica en colaboración con la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández. Pero bueno, ya tenemos la herramienta hecha, que es la herramienta de la policía local. Vamos claro. a colaborar con ellos. Ellos tienen una serie de, de, de datos. Nosotros vamos a aportar más datos para que ellos detecten más puntos negros en el Candles y por lo tanto dirijan sus esfuerzos, sus recursos humanos, allá donde sean verdaderamente necesarios. Porque hay recursos, hay drones y hay policías, eh, suficientes no para que colocar a un policía en cada pedanía, como reclaman algunos partidos políticos, sino para combatir el delito. Vamos a ver, eh, un policía en cada camino es imposible, es impensable... Eh, si tuviéramos un presupuesto ilimitado sería fantástico con mes sucre, mes dolls, yeah. amb pasta, torró, lógicamente pero los recursos son los que son y tenemos que optimizarlos al máximo ¿cómo los optimizamos al máximo? incrementando al 100% la colaboración ciudadana imagínate Ross, un caso super hipotético y peliculero de que nadie en el campo del Che denunciara absolutamente nada ni hablara de ningún robo ni nada. Claro. Impunidad, el campo de H, impunidad total. Claro, Capodere sería un paraíso. Total. Sería eh, eh, te, teóricamente un paraíso en el que no se produce nada. Pero sería un supermercado de los ladrones. Uh -huh. en ese sentido. Y la claro. policía no tendría constancia salvo lo que se va enterando ella. Entonces, aquí el kit de la cuestión. Y, y en España se han resuelto muchos delitos a partir de la colaboración uh -huh. ciudadana. Eh, es... eh, estamos hablando de, de los robos, pero está habiendo también en el Candel, porque esto sirve para cualquier otro delito, ¿está habiendo ocupaciones ilegales? Pues... ¿Ocupaciones ilegales en el Camp de Elge? Es posible que haya algún caso, no, no tenemos ahora constancia, es posible que no haya algún denuncia. caso concreto, no sé si alguien comentó algo. De momento, de momento el problema que está aflorando lógicamente es el tema de los ladrones, pero eh, ten en cuenta que la, la plataforma Beins, la plataforma del Camp de Elge, Beins Alerta, no es una plataforma que va a tocar solamente el tema de los robos en viviendas, ya sean viviendas o en el agro ilicitano con las producciones agrícolas, sino que también va a tocar cualquier situación de alerta. El tema de los ocupas es un tema que, lógicamente, va a tocar. Porque si un vecino ve que una vivienda de otro vecino que está en la ciudad, que va solamente los fines de semana o en vacaciones, y ve movimientos raros y, y oye, si mi vecino está trabajando en Elche o no sé qué y no viene hasta el, do, hasta el claro. sábado por aquí, pues, lógicamente, todo eso lo vamos a trabajar completamente. La policía va a tener más ojos y todos vamos a estar más alerta. Y de INSA alerta no solamente va a tocar el tema de los robos, sino que se extiende a cualquier situación de alerta y cualquier colaboración con protección civil o policía. Por ejemplo, eh. el tema de riesgos de inundación, incendios, terremotos, cualquier catástrofe. Estamos creando claro, es una herramienta de comunicación y de coordinación vecinal que esto, ahora mismo, no, yo creo que en toda España no se ha hecho nada de lo que hemos hecho de lo que estamos ahora mismo creando, piensa que la ciudad de Elche, el municipio de Elche, la ciudad de Elche es la tercera ciudad de la comunidad valenciana en cuanto a tamaño de población. Valencia, Alicante, Elche. Eh, Castellón está detrás. Estamos en un municipio muy grande, muy complicado, muchas pedanías muchos kilómetros es cuadrados. Es que este trabajo eh, también se necesita en los barrios, ¿eh? porque también se están entrando a muchos eh, edificios. Pues es eh, posible que sea exportable a la Esto es trabajar eh, en comunidad. Eh, sí. Y lo de los incendios, hay pirómanos, eh, los que hemos visto. Que... Efectivamente, y yo he cubierto eh, claro, <risa> incendios. incendios. Y, y, y, y recuerdo una noche que me pasé toda la noche. Sí, en eh, viveros. Incendio, en incendio, de viveros de Palmero, Washington. Y además, Provocados. Y Eran provocados, efectivamente. Había un pirómano suelto y el pirómano iba más rápido que los bomberos y que la policía y que yo grabando. Pues esto es trabajar por una ciudad más segura, eh, por un Camp Belch más seguro. Has dicho que esto, esta plataforma no tiene precedentes en el país porque habéis conseguido de forma increíble aglutinar ya a 100 entidades. ¿Quiénes estáis en la plataforma? Bueno. ¿Tantas entidades hay en el Camdench? Sí, vamos a ver, te comento, te comento. Eh, tenemos un tejido asociativo muy importante en el, el Camdench. Tenemos entidades que tienen siglos, como la Acequia Mayor del Pantano, los propietarios uh -huh. de la Acequia Mayor del Pantano. ¿Quiénes estamos? Las comunidades de regantes generales y comunidades de base. L los pedanios, los pedanios porque son representantes de cada uh -huh. una de las pedanías. Que son 30 y Claro, claro, 3, claro, ¿no? claro. Los pedanios años. tienen los pedanios. Las comisiones de fiestas. Ah, Cualquier claro. grupo colectivo. Las Asociaciones de vecinos, Lefina. por supuesto, que son movimientos que surgieron con el periodo democrático, que uh -huh. eclosionaron rápidamente, ¿no? En ese sentido. Eh, asociaciones de comerciantes como la de la Altet o a la Unión de Asociaciones de Torrellano. Los grupos de WhatsApp que ya se han creado espontáneamente y que aquí en la plataforma está integrado el administrador de ese grupo de WhatsApp, uh -huh. que es el creador, está ahí, metido en ese sentido. Grupo de WhatsApp, de Telegram. En definitiva, al final están, y, se, y es, todavía hay gente que está llamando, oye, que nosotros todavía no estamos, que claro. estamos en tal pedanía, estamos organizados en ese sentido. Entonces, tenemos un tejido asociativo muy fuerte en el, camp de, en el campo del Che. Eh, esto y, no es Alicante Aquí y, es, hay mucha unión ¿Y qué pasa con las pedanías de núcleo urbano consolidado Como Torrellano, el Altet o la Marina? ¿También están incluidas? También están incluidas, sí Las pedanías con núcleo urbano están incluidas Como he dicho, eh, en Torrellano eh, Hay una presidenta que es la presidenta De la unión de asociaciones Pues está incluida Y tenemos también al pedáneo, En el Altet, la comisión de fiestas La asociación de vecinos eh, El pedanio están incluidos. Uh -huh. vale. Pues, Vicente, Biz eh, con todo lo que me has dicho ahora entiendo por qué no me avisaste ayer del chaparrón que cayó. <risa> no, tienes, no vas a tener tiempo ahora <risa> ¿Para no, afinar o acertar en las previsiones meteorológicas sí que es o qué? que vamos y a ver, no, no ayer un iba reproche. un poco perdido, ayer iba yo un poco perdido. Porque... Pues nos cayó, nos cayó el sí, chaparrón. Sí, sí, fue un chaparrón muy localizado aquí en Elche, bueno, entró por la parte oeste. Bueno, pues un momento, antes de hablar del tiempo hay que poner al patrocinador. Vamos allá. El tiempo, en Teleelche, en Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Bien, ahora, cuando son las 10 y 36 minutos y después de hablar de esa plataforma Beins Alerta, mmm, que preside Vicente Bordonado, vamos a hablar ahora de la información meteorológica, de su trabajo, de parte del trabajo que realiza aquí en Telerich. Vicente. El chaparrón de ayer, ¿por qué cayó? ¿Va bueno, a caer otro hoy? Vamos a ver, era una posibilidad que cayera, no se contempló, eh, se esperaba más en zonas de montaña de interior, sí que quedaba todavía un remanente de aire frío en altura, hoy queda algo menos de aire frío que ayer. Ayer nos cruzó un núcleo convectivo de oeste a este, eh, por la zona de Carrus entraba, salía por Altavís y ya en prácticamente dejaba cuatro gotes mal Aquí en la ciudad llegó a descargar hasta 15-16 litros metro cuadrado y en la estación meteorológica de Tleell registramos una intensidad de hasta 82 litros metro cuadrado. Afortunadamente fueron pocos minutos, el núcleo convectivo que iba acompañado con algo de aparato eléctrico pues cruzó muy rápidamente. Y para hoy, es el fin de semana, ¿qué nos esperan? ¿El riesgo de lluvias se aleja o qué vamos a tener? ¿Vamos a tener más verano o ve vendrá así de repente el otoño? Bueno, vamos a ver, con la crisis climática los veranos se van alargando, lo estamos viviendo este mes de septiembre que continúa el calor, la sensación térmica de bochorno y las noches tropicales. Lo cierto es que para este último fin de semana del verano astronómico vamos a tener mayor estabilidad atmosférica. Hoy todavía queda un remanente de aire frío en altura por la ...mañana ambiente soleado con alguna nube aislada... Por la tarde veremos crecer al, algunas nubes convectivas... ...en zonas del interior, en zonas de montaña... y ...en principio es previsible que lleguen hasta nuestro municipio... ...pero sin consecuencia alguna... ...viento flojo de sureste... ...temperaturas máximas que aquí en la ciudad... ...van a rondar los 29 grados... ...y lo dicho, para el fin de semana... Estabilidad atmosférica. El sábado más nubosidad que el domingo. El domingo predominio de cielos despejados. Para el sábado alcanzaremos temperaturas máximas que van a rondar los 30 grados. El domingo comienzan a bajar en torno a los 28 grados. No nos vamos a librar, por lo menos aquí en la ciudad, de las noches tropicales, aunque ya son un poco más llevaderas que noches anteriores, con temperaturas mínimas que no van a bajar de los 20-21 grados. Y de cara a la semana que viene, lunes, martes, miércoles, sobre todo lunes, martes, eh, todavía hay cierta incertidumbre certidumbre, pero se aproximará una vaguada de aire fliendo a altura, faltan muchos días, y parece que empezaremos la semana con algo de inestabilidad atmosférica. El lunes por la tarde se podrían registrar algunas precipitaciones el martes podrían ser puntualmente moderadas, la temperatura irá bajando considerablemente, de hecho para miércoles esperamos temperaturas en torno a los 25 26 grados, temperaturas ya que más cercanas al otoño y lo dicho, estamos teniendo eh, la situación en la que los veranos se están alargando y nos sigue acompañando ese calor Pues Vicente Bordonado muchas gracias por la crónica meteorológica Y también por eh, esas, los detalles que has dado y esa iniciativa de unir a todos los vecinos sí. del Camp del para combatir el delito. Lo más importante, Ross, y ponemos el punto y final, lo más importante es colaborar con la policía ante cualquier sospecha, llamar a la policía, para que ponga los medios y los recursos en esa zona concreta, porque sin la colaboración ciudadana la policía no es nada, sin nosotros no es nada, nosotros somos sus ojos y sus oídos. Y eso es algo que todos y todas debemos de trabajar en el Candaelch como vecinos. 101.4, Radio Marca.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 Este sábado a las 6 de la tarde en el 101.4 en Radio Marca Vive el partido en directo Elche Levante con todo el equipo de marcador Patrocina Grupo Serrano Automoción Colaboran Comercial Persianera Masini Cax Clínica Oftalmológica Doctor Soler Talleres del Amo Bares Águila Autosuspensión Eduardo Taperías Franja Verde Marmones Formas y Diseño Restaurante Martino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 Material escano. Recuerda, este sábado a las 6, el che levante en marcador. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las diez y cuarenta y dos minutos después de la Crónica del Tiempo. Con Vicente Bordonado vamos a dar paso al repaso de las noticias de la actualidad local de este viernes 17 de septiembre y lo hacemos con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos días en este viernes. ...en el que hemos conocido los datos de la incidencia en Elche... ...y son buenos, porque la incidencia ahora mismo está en los 63 casos... ...desde hacía meses que no veíamos antes del verano... ...que no teníamos esa cifra tan baja... ...antes de que volviese a subir en esa quinta ola... ...y es que entre el lunes y el miércoles, en esos tres días... ...se han detectado 35 casos en Elche... Eso hace que la tendencia sea bastante a la baja eh, comparado con otras zonas como por ejemplo Valencia o Alicante donde eh, se mantiene estable, no baja tan rápido incluso ha habido un ligero repunte en esas dos días en el que, como decimos, está a la baja. Y en cuanto a la situación hospitalaria, ¿cuál es? ¿Sigue siendo pues, estable? ¿Poca poca Sigue gente? siendo estable, muy poca variación en esta semana. Ha habido un alta más eh, y un ingreso más. Eh, en este caso el alta ha sido en las UCIs con lo cual ahora mismo solamente quedan dos personas ingresadas en cuidados intensivos y eh, al mismo tiempo hay que lamentar que una persona ha ingresado en el hospital general por COVID. Pero bueno, en cualquier caso sigue siendo simplemente una variación de una persona y en el balance de la semana... ...nos deja cabido tres altas en el balance de la semana, ojo, uh -huh. hoy una. Bien, Salva, pues ¿cuáles son las previsiones para este viernes? Además de la Junta de Gobierno, eh, no sé si hoy hay algún tema importante eh, previsto... ...para uh, sa sacar adelante en esta Junta, bueno, en hoy, la reunión del todo, de Gobierno. Hoy sobre todo lo que va a haber son eh, conclusiones y análisis de todo lo que ocurrió ayer... ...que no fue poco. Por un lado, como saben, estuvo ayer la ministra de Transición Ecológica en Alicante habló del trasvase de Tajo Segura y parece parece que empieza a convencer los argumentos del Ministerio a los gobernantes locales. Escuchamos ayer al proyecto Chimo Puig avalar la gestión de, de Teresa Rivero y ayer el alcalde de Elche por la tarde también dijo que el, el Ministerio es más sensible a todas las reivindicaciones de los regantes y también eh, que se están haciendo unas reglas de explotación que pueden ser beneficiosas, dice, para los regantes. Así que empieza a convencer los argumentos del Ministerio, al menos a los gobernantes socialistas. Eso por un lado. Uh -huh. Por otro lado, también hoy será para analizar largo y tendido la ronda de contactos que hubo ayer por la tarde en el ayuntamiento de Elche. Desde las cuatro y media hasta las siete, el alcalde estuvo recibiendo en su despacho a los portavoces de todos los grupos políticos, tanto del Gobierno como de la oposición. Empezando por García Ontiveros, después al Grupo Municipal de Vox, Ciudadanos, a Compromis y también a el Partido Popular. Con Pablo Ruz llevaba meses sin verse, aunque sí que habían hablado en alguna ocasión y en los plenos eh, se lanzan continuamente esas cuyas. En una reunión privada habían estado meses sin hablar. Los dos, antes de la reunión, destacaron el buen talante, las ganas de diálogo que tenían por trabajar por Elche, de mantra. ...que repiten constantemente los políticos... ...y Pablo Ruz llegó con una carpeta... ...que también entregó a los periodistas... ...con una serie de propuestas... ...entre ellas reiterar de nuevo... ...la bajada de... ...o mejor dicho... ...las ayudas para el recibo de la luz... ...que ha subido tanto en los últimos meses... ...bueno eso... ...eran las intenciones... ...pero de ahí a lo que pasó en esa reunión... ...de tan solo eh, 15 minutos... ...hay un trecho grande... ...porque cuando salieron... Y pese a que en la reunión hablaron de bajar la tensión, no duró ni cinco minutos la tregua. En la propia puerta del ayuntamiento, eh, que Pablo Ruz estuvo diciendo que Carlos González no había cambiado de actitud. De hecho, hoy mismo ha puesto un tuit en redes sociales acusando al alcalde de levantar la crispación y al mismo tiempo pedir públicamente que se acabe y de guardar en un cajón todas las propuestas. Mientras Carlos González asegura que eh, poco talante encontró en la oposición, eso sí les ha pedido que a partir de ahora en los plenos no se caiga en, la, eh, en el descalificativo personal. Por cierto, las declaraciones las hizo en el mismo despacho de alcaldía, Carlos González, los periodistas pudimos entrar, y yo no sé si estaba hecho a propósito o no, pero literalmente sobre la mesa, y no guardado en un cajón, sobre la mesa, y para que lo viéramos, estaban esas propuestas que le había llevado el Partido Popular. Pues veremos si se quedan sobre la mesa o en un cajón. Eh, Sampa, lo último ya, destacable, eh, de ayer hemos, fue la... Dime. Lo último que, que podemos adelantar también es que el Gobierno local está preparando un acto el próximo 3 de noviembre en la misma plaza de Bais en recuerdo y homenaje a todas las víctimas del COVID-19, así como a los cemitarios que han luchado por la pandemia. Será el 3 de noviembre en la plaza de Baek. Pues muchísimas gracias, Salva. A la una volvemos eh, a repasar la actualidad eh, con las previsiones de la jornada de este viernes, con lo que nos has comentado, Marga García, y con todas las imágenes tú eh, esta noche en el informativo Telenic. Gracias, Salva. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, y nosotros continuamos ahora esta ronda de noticias. Lo hacemos después del repaso de la actualidad local y ya cerramos con eh, la información. ...del deporte, con nuestro compañero... ...Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol... ...se enfrenta mañana al Levante a las seis y media... ...en un Martínez Valero que registrará la mejor entrada de la temporada. Con los 3.000 nuevos abonos eh, que se han hecho, más las entradas que se han puesto a la venta para el público en general, se esperan entre 14.000 y 15.000 los aficionados que animen al equipo. Un Elche que busca su segunda victoria consecutiva tras la importante conseguida este lunes en el Coliseo, Alfonso Pérez frente al Getafe. Aunque los primeros problemas le llegan al Elche en una de las zonas ...más sólidas e importantes... ...la defensa... ...el equipo de Escribá... ...se ha convertido... ...en uno de los... ...más fiables... Eh, ...con portería cero... ...en dos de los cuatro partidos... ...la ha mantenido... ...es uno de los equipos... ...menos goleados... ...en este arranque... ...pero... ...tendrá la ausencia... ...de Pedro Vigas, que va a estar dos meses de baja... ...definitivamente por esa rotura del ligamento parcial... ...de su rodilla derecha, a ello hay que unir... ...que Gonzalo Verdú, el capitán, está percibido de sanción... ...y que si viese una amarilla mañana... ...no podría jugar el siguiente partido... ...con lo que ahí tendría problemas... ...el técnico ilicitano en la zona de atrás... ...como reconoció Elibelton Palacios... ...ahora mismo ponen el foco al 100% en el partido de mañana... ...lo de la portería cero... ...para los defensas es sin duda muy importante... ...Palacios... ...estamos enfocados en... ...en cada partido competir al 100%... ...como lo venimos haciendo... Eh, ...obviamente que ganar siempre te va a dar confianza... ...sumar te va a dar confianza... Eh, ...mantener el arco en cero... ...muchísima más... ...porque... ...aparte de eso le das un poco de, de tranquilidad... ...a los jugadores que están en la parte de adelante... ...para que puedan... Eh, ...tomar sus decisiones más tranquilos porque saben que en la parte de atrás eh, el cerrojo eh, van a dar la vida por, por cuidar nuestro arco en cero, así que siempre ganar va a dar confianza, es, es muy importante eh, la victoria, se corrige mejor cuando se gana, Pues esperemos que mañana a las seis y media el equipo licitano frente a un buen levante que lleva un punto menos que los licitanos pero ojo que ha perdido eh, muchos puntos en los minutos finales en dos de los partidos en el tiempo reglamentario iba ganando y al final acabó empatando eh, sin duda va a ser un rival difícil para los de Fran Escriba. El partido mañana a las seis y media desde las seis lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch. Radio Marca. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y hemos llegado ya a las 10 y 51 minutos. 9 minutos para terminar. 101.4. Teleelch Radio Marca. Todavía no te has enterado.